Una vez más, nos vuelven a demostrar cuál es la política de juventud de este ayuntamiento. Desalojo frente a la cultura popular. Más de dos años de sueños hechos realidad. Pese, al, pese a los continuos desalojos, la juventud ha sabido crear y gestionar un gasteche. Un gran escaparate cultural repleto de actividades de todo tipo. Aquí vemos con total claridad el ejemplo de los dos bilbaos. Uno, el promovido por las instituciones, sin participación ciudadana y que intenta destruir esta de cualquier manera. Nosotras nos preguntamos... ¿Por qué se afana el Ayuntamiento en acabar con nuestros gasteches? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando, no, cuando nos sabemos organizar de manera tan trascendente, sin funcionar como ellos por dinero, les demostramos que existe una alternativa a sus despropósitos, a sus imposiciones, a sus cacicadas. Ante este análisis, vemos la necesidad de crear ese nuevo Bilbao, el alternativo. Ese que las, los jóvenes estamos creando día a día en los gasteches, en los barrios. Y animamos a la sociedad a crear esas alternativas que son necesarias y posibles y a denunciar los despropósitos del Ayuntamiento. Por eso mismo, que tengan claro que que no han acabado con su aspicatu, que Aldesarra, como todos los barrios de Bilbo, van a contar con un gasteche. Y este próximo sábado, desde Bilbo, que ocupa Mugimendua, animamos a tomar parte en, las, en la manifestación que recorrerá las calles bilbaínas para denunciar esta nueva agresión al Bilbo alternativo. Es sí. Gaituste Galdituko, Sistema Purtus, Bilbo Aderpistu.